Alipuncha, eh, Aliixixi, Panacuna Walticuna, Marucan Manta Yacta. reciban compañeras, hermanas, hermanos, eh mis saludos desde el Munay Suyo. Estamos ahorita eh, terminando los días posteriores al Pauca Raymi. Y en ese eh, energía, en esa energía de el florecer de la vida, eh, voy a compartir eh Eh, esta relación que tiene con el tema que es importante eh, tratar o comprender eh, de el derecho de la madre naturaleza y esa otra palabra en castellano en eh, supremacía ¿no? supremacía como un derecho para ella sin embargo desde nuestro punto de vista eh, ancestral se nos hace difícil eh, poder poder eh, Participar en, en imaginarnos nosotros como eh, cultura que le queremos dar derecho a un ser superior. Eh, Podría yo decir a mis hijitos, eh, por ejemplo, eh, el camino de la luz, el camino del corazón, el camino del bien, eh, los valores eh, ancestrales eh, que nos fundamentamos como cultura, etc. Eh, Los principios cósmicos que hacen que nuestra cultura solar haya vivido hasta el día de hoy. Puedo yo a mis hijitos indicarle como su padre. Eh, mis hijitos eh, van a formarse en un campo eh, de vida con esos valores eh, humanos o con esos principios. ¿Para qué? Entonces cuando ya son un poquito más grandes nosotros les enseñamos que esos principios nos ayudaron a comprender eso lo fundamental de nuestro destino y existencia como seres humanos somos parte de un gran cuerpo espiritual primeramente por lo tanto debemos comprender que ese cuerpo espiritual eh, se manifiesta en lo que llaman eh, en, en castellano naturaleza planeta y en ese planeta estamos viviendo entonces justamente eso, estamos viviendo a través de la vida, eh, el espíritu se manifiesta. Y así las diferentes formas de vida. Entonces, eh, nuestro principio fundamental es como el compañero decía, eh, ¿cuál es el norte? Nosotros no decimos cuál es el norte, sino cuál es el centro. Nuestro centro es eh, la fuente de vida. Nuestro centro es la luz. Ese gran Padre Sol que nos genera vida al planeta, por lo tanto, a nuestra existencia, tanto espiritual como material. En ese concepto se fundamenta todo nuestro desarrollo eh, como ser humano y al mismo tiempo nos damos cuenta cómo está todo con todo relacionado. O sea, somos una familia. No somos solo los humanos, o solo los pajaritos, o sólo los arbolitos, o los ríos, o las montañas. Sino que todo realmente somos vida y somos la familia o como se diría el año, eh, la, la comunidad. Eso en castellano es buena palabra, comprender la vida comunal o la comunidad. Y como somos comunidad, no solamente cuido por mi vida, sino cuido por la vida de lo que me rodea. Entonces, ahí nacen nuestros principios, ahí nacen recién conocidos. Eh, ¿Cuáles son los valores humanos que debemos eh, perseguir en el desarrollo del ser? ¿Qué debemos tener como meta? En el caso de la cultura inca, aquí en el antisuyo, eh, cultura amazónica, eh, nosotros tenemos el principio fundamental de mantener, cuidar y dar Eh, la posibilidad de preservarnos, de que se siga generando y generando eh, como una fuente la vida, ya que para nosotros el Padre Sol es como el ejemplo, es como lo que nosotros debemos de algún día alcanzar, como seres humanos al final de nuestro camino, al final de nuestro trascender, debemos llegar a ser iluminados, a ser seres de luz, a ser un sol que brilla y en nuestro paso de vida que demos. Entonces, ese ejemplo del cielo, de ver un centro donde nos vamos todos los días a dirigir, eh, es lo que nosotros perseguimos como seres que deseamos trascender. Es lo que nosotros cultivamos y lo que nosotros transmitimos a nuestras generaciones y lo que nuestros ancestros nos han enseñado. Y en ese principio, como fuente de vida la luz, pues aparece que la vida... Es lo fundamental que debemos de mantener. Que hay un camino de la luz, un camino del equilibrio, un camino de la verdad. Pero a su vez, ese camino tiene, eh, tiene como se dice, sus flores, tiene sus piedritas para caminarlos, tiene sus huellas, tiene algo que lo abraza. Y eso que lo abraza, que genera al mismo tiempo la belleza de caminar ese camino, es el causal es la vida misma, el causa y pacha, no la vida cósmica, la vida interna, la vida externa, la vida espiritual y la vida material. Cuando intentamos hablar de derechos, estamos olvidando lo principal, ¿no? estamos olvidando la vida espiritual, la espiritualidad. Y cuando nosotros empezamos a desarrollarnos con ese tema de la vida espiritual, Eh, moderna, el mundo moderno, y eh, tratamos de entender un poco a estos grandes desarrollos que se está dando de ciudades, de, de todo lo que es la tecnología o lo que es eh, el mundo moderno, que es más fácil para mí para expresar, eh, nos damos cuenta que hay un deseo, ¿no? hay un deseo de una vida mejor, hay un deseo de un cierto confort, Una, una cierta facilidad y una impaciencia de tener las cosas rápidas, de no tener ese, ese, ese principio humilde de ir paso a paso en ese camino que antes mencionaba, ese camino que conduce hacia la luz. Entonces, como no tenemos la paciencia, nos dejamos manipular y atrapar de un sistema moderno que se da cuenta que es inteligente, ¿Y por qué razón? Porque ellos ya no están caminando ese camino hacia una luz, hacia un equilibrio. Un camino que nos enseña que piedrita piedrita, paso a paso, todo es un conjunto. El aire que esté en ese camino, el agüita que cruza ese camino. Los frutos que vayamos alcanzando en ese camino. Que todo eso es un conjunto de familia es un conjunto de seres que trabajan juntos, que colaboran juntos con sus propios valores, con sus propias virtudes, para poder cultivar y generar la vida. Eso se separa porque se convierte en el mundo moderno en el egoísmo. En nuestras culturas ancestrales del continente, en la vida comunal, era el fundamento para podernos desarrollar y comprender cuál es el sentido de vivir aquí. solo como un egoísta, empezaría yo a degenerar mi pensamiento, empezaría a degenerar mi sentimiento y sería un ser que actúa de una forma egoísta, de una forma que intenta sacar provecho Para poder vivir mejor que los demás. Entonces. Comprendiendo esta forma de reflexión. Porque estoy reflexionando en este momento. he pedido antes eh, que la madre naturaleza me inspire. Porque no estoy especializado. No soy abogado. Ni tengo idea de, de por qué razón decían dar derecho a la madre naturaleza. Cuando nosotros... Eh, nunca lo necesitamos nosotros somos sus hijos, sus guardianes eh, somos la familia que cuidamos a la madre naturaleza desde miles de años y siempre hemos vivido sin un derecho especial para poderle cuidar para poderle proteger más bien, tenemos cierta forma de verle como que ella es la que pone la manera de cómo vivir de que nosotros como humanos nos adaptamos a ella como madre naturaleza Nos adaptamos para poder convivir en este mundo de la Alpamama, de la Madre Tierra. Para nuestra forma de visionar, eh, nuestra cosmovisión, existe un ser superior. Apum Apum. Es como un gran espíritu, su conciencia del espíritu es como una gran luz. En algún tiempo de eternidades se divide en la Pachamama, y el Pachatata. El Pachatata viene a ser el mundo invisible, el mundo eh, que está detrás de todo lo visible. Y la Pachamama a su vez viene a ser el mundo visible, el mundo de la materia, el mundo del polvo cósmico de la tierra. En este mundo de la Pachamama aparece la Alpamama, planetas como el nuestro, compuesto de... Tierra de polvo cósmico. Entonces, ¿quién rige a nuestra Tierra? ¿Quién es su ser superior a nuestro planeta? Es la Pachamama. Por lo tanto, nosotros como humanos tenemos un ser superior que viene a ser la Pachamama. Entonces, si la Pachamama dice ahora mismo, hay un ciclo entre el Sol y la Tierra y estamos en dentro de un equinoccio, Entonces nos preparamos nosotros como humanos a ese principio, a esa ley cósmica. Entonces en esa ley cósmica nosotros vamos a celebrar el momento de florecer. Porque en nuestras tierras nacen las flores y luego de eso los frutos y luego de eso la cosecha. Entonces es un momento para entrar en conciencia de que tenemos que cuidar esas flores. Que en la tierra por el movimiento entre el sol y Eh, y, y la luz del sol y la tierra, entramos en un equilibrio, entramos en el equinoccio. Por lo tanto, tenemos que cuidar eh, esas flores, y esas flores vienen a ser muchos aspectos, vienen a ser nuestro propio corazón, nuestro propio florecer, nuestro propio renacer en conciencia. Entonces, eso lo tomamos de un principio cósmico, porque así lo dice la Pachamama, porque ella está haciendo los movimientos que el sol y la tierra se manifiesten y nuestro planeta entra en un estado de energía, en un estado de equilibrio con la luz. Entonces, así tenemos muchos principios que el cosmos mismo, que la misma energía cósmica, determina qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos en otras palabras. Entonces, entendiendo un poquito eso, puedo comprender que es necesario... ¿No? una forma eh, de darle el derecho a la Madre Tierra como ser vivo. Pero al mismo tiempo, no, no debemos olvidar que la Madre Tierra, este planeta, la Madre Naturaleza, esa chamama, eh, no es cualquier cosa, no es eh, solamente, incluso hasta una hormiguita, Eh, no le vamos a obligar a cambiar su destino hasta una hormiguita le vamos a permitir que viva ahí si nos molesta pues tenemos que ver la forma como ocupamos entre la hormiga o las hormigas y yo el espacio donde estamos habitando o la serpiente y yo simplemente cada uno su función y cada uno su territorio de vida pero eh, Cuando nosotros intentamos poner leyes para que esto pase y no pase lo lo contrario, claro, nos complicamos, ¿no? Nos complicamos porque empezamos a como el humano moderno es muy se complica mucho la vida. ¿no? Entonces, empieza a crear fórmulas para cómo vivir mejor, pero ese es el gran error, porque estamos hablando desde un egoísmo, cómo vivir mejor. Sí, el confort, el consumo, el capitalismo, ¿no es cierto? La religión Y tantas otras cosas que nos hace creer que es un bienestar para el ser, ¿no? Que es un bienestar para el alma, para el cuerpo, para muchas cosas. Y entre ellos aparecen esas leyes que se puede y que no se puede hacer. Hasta nosotros de los pueblos ancestrales tenemos que estar también dependiendo de esas leyes. Muchas cosas tienen sentido para convivir en gran cantidad de humanos juntos, ¿no? Tener ciertas eh, leyes para convivir. Pero hasta ahí... Posiblemente se puede comprender, sin embargo detrás de esas leyes muchas veces hay manipulación, como decía un compañero, eh, para quien beneficia esas leyes, no? nosotros en el campo con tanto esfuerzo sembramos, cosechamos, cargamos en nuestra espalda los sacos de yukita y esa yukita después para 4 para o 5 dólares un esfuerzo de meses que no sirve ni para la gasolina del carro de regreso. Tenemos que hacer 10, 20, 100 sacos de yucas para poder ganar algo y poder tener otro eh, necesidad que no tenemos en el campo. Entonces no se ha hecho una ley eh, equitativa, ¿no? una ley que eh, favorezca a todos. ¿Por qué razón? Porque nosotros como agricultores eh, también tenemos un derecho a un bienestar. No solo el que consume el producto o no solo el vendedor del producto así poquito a poquito me puedo dar cuenta eh, que todo esto hasta cierto punto está bien para nosotros como humanos, para convivir como humanos. Sin embargo, al momento de haber una ley para la madre naturaleza eh, nos des, nos saca del concepto de, de, de por qué y para qué, ¿no? Porque ella en sí mismo es un, es un ser superior. Un ser superior regido por lo más absoluto que es la Pachamama. Y nosotros como pequeñitas partículas en, en un planeta, eh, queremos darle a ella un cierto derecho. Ni siquiera existiría esa palabra de derecho, ya que ella es la que crea la fuente eh, de vida misma en sí. Entonces, por esa razón, para mí es difícil poder eh, con ustedes conversar. Eh, eh, eh, hablar claro de ese tema porque yo lo veo y lo pienso y lo siento diferente, lo vivo diferente como dije aquí, si viene la serpiente no es que voy a decir veneno para la serpiente y mil formas, sino eh, voy a ver la forma cómo convivir con ella entonces eh, incluso yo diría hoy en día eh, aparte de que nos falta la espiritualidad nos faltan los principios ancestrales, los valores humanos ...aparte de eso... Eh, ...y sobre todo... ...el sentido de cuidar la vida... ¿no? ...como la madre de naturaleza... ...genera vida, sí... ...cuidar eso nada más... ...¿cómo cuidar eso? yo diría... ...es necesario hoy en día... ...hacer una... Eh, ...una conciliación... ...un reencuentro... ...una reconciliación... ...con lo que como humanos estamos causando... ...en el sentido que nosotros estamos destruyendo lo que genera vida, lo que es una fuente de vida. Entonces sería el momento más bien de buscarle los caminos para que nosotros como humanos eh, comprendamos que este ser superior sobre todo, no le podemos ni siquiera ofender con el pensamiento ni el sentimiento seríamos ingratos, no seríamos respetuosos, conscientes, ni humildes, ni gratos con lo que tenemos. Mira, ahora estoy respirando y tengo la posibilidad de hablar con ustedes, tengo vida, mis hijitos están afuera esperándome, acabo de hacer una ceremonia con mucha gente que está festejando en nuestra en nuestros campos, en nuestras culturas o nuestra comunidad lo que es el Paucaray y sobre ser estamos viviendo. Y por suerte existimos, somos poquitos todavía, pero estamos viviendo. Entonces, en esa gratitud, lo único que puedo decir, si en otras partes del planeta el humano entró en conflicto consigo mismo, Con su proceso de crecimiento espiritual. De que es la conciencia. Que es el amor. Que es el equilibrio. Ya es el momento. Para que entre en la reflexión. De que debe parar. Esa forma de comportamiento. De, de actuar. De manifestarse. Y humildemente. Como la necesitamos tal vez. Pensando egoístamente. Si sí, la necesito entonces voy a hacer un camino. Humildemente. Decirle madre naturaleza yo deseo reconciliarme contigo ¿cómo puedo hacer yo? y personajes como ustedes que tienen posibilidades de buscar leyes, formas, caminos eh, hacer todo una investigación ¿cómo podemos hacer? tal vez mis palabras son muy nativas y no comprenden, tal vez son muy muy como, como de niños, contamos nuestros relatos como niños, esa es nuestra forma de hablar o de expresar entonces decir ¿cómo me reconcilio con ella fácil para mí Pues si vemos una montaña deforestada, es el momento de ir allá, decir, madre tierra, yo voy y pongo por ti un árbol, dos, tres, su posibilidad. Si veo un río contaminado, no espero que ni me hagan leyes, simplemente es un estado de la conciencia. Irme al río, decir río, tú eres el río de mi ciudad, donde eh, mis ancestros han vivido, hoy día los hermanos o yo mismo te he contaminado, te estoy envenenando. Por favor, perdóname, te traigo aquí la forma de cómo limpiar este río, de cómo sacar esa basura del río, de cómo nuevamente forestar esa cuenca del río, cómo nuevamente hablar con el río. Si es que no hemos alejado de la madre naturaleza y en ese egoísmo creamos un mundo artificial y despreciamos un mundo natural, Entonces acercarme y decir, madre naturaleza, ha sido un error, ha sido mi egoísmo. Porque tengo tal vez sabiduría, pero una sabiduría que no la supe aprovechar. Y ahora necesito que tú, madre, me ayudes a que me sienta bien. A que mi, mi camino en este planeta sea de sea de sentirme bien. Que nuestros abuelos ancestros, lo que dijeron del bienestar de la vida, del amor, una y causa y de alguien causa del suma y causa se cumpla y que yo pueda aportar a eso madre quiero hacer algo por ti y llevarle simplemente una voz de amor una voz de conciencia de hacerle sentir que ella está ahí que ella es viva y que no le hemos ignorado Aunque haya, aunque haya cruzado por un puente de una ciudad tantas veces y nunca miré el río. Más bien he comido algo alguna basura plástica y le he botado rápido al río para no cargar la basura. Le he hecho un basurero. O sea, reflexionar qué he hecho yo de la vida. He hecho un templo de la madre naturaleza o le he convertido en un basurero. Entonces creo yo que como humanos con sentimientos, con pensamientos, con sabiduría. Pero con una sabiduría que nazca del corazón, podremos hacer ese cambio. Y luego de eso, va a ser tan natural, tan sencillo y natural, comprender que no hace falta todo esto que hemos creado, que no hace falta todo ese concepto de un mundo artificial, en donde nosotros mismos estamos todos, haciendo al final de nuestra historia humana, no haría falta, seríamos humilde aceptar nuestra posición como humanos nada más, sería nuestra humildad que tendría que salir y caminar ante la naturaleza y saludarla y agradecer de ella y esa cosecha entrar en ese cariño y decir gracias me estás dando vida madre naturaleza, gracias Y de la misma forma volverle a pedir que te dé las aguas, que te dé el abono, que te dé la energía para que esos frutos nuevamente eh, vuelvan a llenar tu huerto. Nuevamente tengamos capacidad para que nuestras comunidades se alimenten, nuestros hijos tengan un bienestar. Que los ríos tengan esa agua virtuosa, sana, poderosa y que podamos felices bañarnos en un río sano y limpio. Beber de esa agua y no esperar que venga un tanquero a llevarte el agua a la casa. Entonces, cuando podamos trascender en eso, no haría falta esta reunión. Simplemente cada uno de nosotros sabríamos conscientemente que esa hermosa naturaleza en la cual somos una partecita, es la majestuosa, es el Apu en nuestra eh, forma de ver la eh, Eh, la espiritualidad es Apo. Apo quiere decir un gran espíritu. Un espíritu ancestro, poderoso. Sí, ella es poderosa. Mientras tengamos una relación hermosa, equilibrada, vamos a tener todo. Hemos existido miles de años. Y podemos seguir existiendo otros miles de años. Sería esa eh, mi forma de, de decirle a ustedes... Eh, cómo vemos ese tema de, de de un derecho para ella, o cómo la visionamos a ella, y tal vez un poquito de lo que acabo de mencionar sirva a uno de ustedes o a ustedes para encaminarse mejor, porque sí, eh, hermoso que hayan seres humanos como ustedes que estén deseando eh, mejorar la vida, porque eso, de eso se trata, ¿no es cierto?, Justamente de eso se trata, de que ustedes a su manera eh, aporten a la vida consciente y nosotros como maestros espirituales en nuestras culturas aportemos también con lo que han aportado o han enseñado nuestros ancestros. Eh, posiblemente eh, no todo es fácil de comprender porque somos como dos lenguajes, muchas veces los visitantes que vienen de ciudades eh, nos comprenden, pero no tampoco a todo. Entonces... Eh, Para mí solamente me queda eh, un deseo enorme de que de que el humano eh, vuelva a la sencillez, que volvamos a esa humildad, que recordemos, que recordemos el mensaje más sabio que existió durante todos los tiempos. Que veamos ese centro de vida que es la gran luz, la fuente de luz, en nuestro forma de expresarnos, inti no el Padre Sol, que lo veamos como una fuente de vida, que lo veamos como una fuente de luz, y como es luz, que vea visualicemos nuestro camino hacia ese sendero. Y que en ese sendero, todo lo que va en relación con la luz, la vida, el amor, debería de manifestarse. Eh, sería más o menos como El proceso, el proceso que tiene este plan cósmico, este desarrollo cósmico. Y que no olvidemos, este es nuestro mensaje desde Muna Isuyo para todos ustedes, hermanas, hermanos del continente, que no olvidemos que la madre naturaleza siempre ha sido el templo de la vida. Siempre ha sido. Aunque pocos hoy día lo recuerden o lo, o lo lleven en su ser, no va a dejar de ser, y que nuestra forma de cómo mejorar la vida va siempre en la coherencia y en el manifestar, en el actuar, en el practicar, no solamente en las palabras bonitas, no solamente en los intereses personales y egoístas, no solamente en esa forma de manipular a otros seres humanos o aprovecharse de circunstancias, sino más bien en esa pureza que nace desde el corazón para poder expresar su coherencia. Su coherencia con sus actos. Y si es el momento ahora que la madre naturaleza es el papel importante porque hemos causado un caos en la vida que llevamos en el planeta, bueno, es el personaje. Y si el personaje está herido... Si el personaje está siendo destruido, entonces hagamos como hijos de ella que somos, la sanación. A través de nuestro propio cariño. Y eso lo podemos practicar, como dije antes, de, devolviéndole lo que tal vez otros hermanos destruyeron. Devolviéndole nuevamente una naturaleza sana. Tampoco no es de... Que crear nuevamente eh, formas de ciudades dentro de la naturaleza porque ya las ciudades llegaron a su, a su cataclismo o a su extremo del caos <risas> sino más bien tratar de que si vamos a retornar a la naturaleza retornemos observando y preguntando que nos permita hacerlo. Y si vamos a construir una forma de vida, un conjunto de cabañas con un conjunto de amigos, que deseamos retornar a la naturaleza, no llevemos esas costumbres, no llevemos esas formas que ya no funcionaron en la ciudad, que ya no funcionaron en un mundo decadente. Más bien, seamos humildes, investiguemos, no preguntemos mucho ...al mundo moderno de la tecnología inteligente... ...como están muchos hablando. Busquemos en su propio corazón... ...entremos a la naturaleza... ...observemos a ella... ...y si la vemos que tenemos un espacio deforestado... ...entonces eso no fue lo natural. Entonces busquemos árboles nativos. Plantas nativas. Y devolvamos lo que otros destruyeron. Luego de eso la madre naturaleza va a sentir ese cariño. Y se va a abrir el espacio, como hicieron nuestros ancestros, que ellos se integraron a vivir con la naturaleza. Que ellos estuvieron listos para comprender los principios de vida, de los ciclos que la naturaleza nos presenta día a día. Que fuimos parte de ella. Ay, ay, ay. Eso sería, eh, hermanos, gracias por esta invitación y disculpen si he eh, ofendido de alguna forma. Como dije, el tema es un poco difícil para mí, más fácil que me pregunten sobre la naturaleza, el campo, el sembrío, los animalitos que viven acá y tantas cosas, o la vida comunitaria, o la vida espiritual de nuestra cultura, que este tema que es eh, difícil de tratar para mí, pero eh, lo intenté y agradezco el espacio y con todo cariño nos despedimos desde Muna y Suyo, le damos un abrazo e igual reciban el abrazo también de todo el Muna y Suyo para ustedes, toda esta tierra sagrada de los Incas, de la Amazonía, los Andes y la costa. ¡Huyayay!